The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crump of pain. There's a policeman with an honest soul at a scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl with a feeling of the ease He briskly frisks the torn remains, dropping the print, our crimson stays and endeavors to ignore the change that he walks into his knees. But well, his master in the darkness. Speaks the hands with brutal eye That have never brushed a lover's thigh But have squeezed the nation's throat He hungers in his secret dreams The heart and ways of cruel machines lover is not what she seems And she will not leave a note At that's last a 1998 the show The Situation that's Tragedy, that's tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The watercoloring, the flooded gallery. There's a girl who was good for not sharp. She's desperate for her father's love. But the hand beneath the glove it's what she needs to hold. Though she dances, her husband. Sets give way and the cars get eaten by the play There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors too are if the show is through, The sideline looks and with the cubes at the close of Marcia smiles At last the 1998 show, the tods on, no one ever sings The curfew as line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by a string. a toda la gente que te ha sintiendo ahora mismo jueves a las 10 de la noche eh, Radio cucaracha la radio libre de hoy les buenas noches tanto a los que te han sintiendo Radio cuca a través del 107.3 de la frecuencia modulada si es que viven digo sempre en nu veo o alrededores en glosotovea aunque agora emitimos un pouco ñín más fuerte puedo decir eso de determinais partes do veou y determinados alrededores du do y también e tamén les buenas noches a toda la gente que te has radio cuca es ahora ya se de cualquier parte del mundo. que tenga conexión a internet a través de la nuestra página web la www.radiokuka.org como como todos jueves que se precie, eh, Que es el que se precie, el que no se precie pues no, pero como todos jueves que se precie, de allá Más de seis años, ¿eh? más de seis años, ¿eh? como todos es que se precie en Radio buca hay más de seis años a las 10 de la noche. Eh, esto ye anedonia. Este que os habla con vosotros ye eh, el anedónico miserable, ¿eh? aquí todo yo a los micros, a los mandos. La mano derecha tengo un micrófono, la mano izquierda tengo la, la rodina que, que maneja el CD para que se sienta la música de fondo más alto, o más baja, según yo te o no te hablando. falando. Una bienvenida especial esta noche al amigo Fuku que se me metió en el chat. Buenas noches, Fuku. ¿Mm? Bueno, Para pues siendo de los fieles, ¿eh? yo es la de Dios el tiempo ya metiéndote, me, metiéndote me en, en el chat. ¿eh? Un día tenía yo que dedicar el programa a hablar de toda la gente que, ¿eh? que se me metió en el chat. Eh, los entiendes que mientras es una temporada, porque además, sí, es una cuestión de temporada, siempre hay gente que se me engancha ¿eh? a, al chateo. Y, y que bueno, luego por el motivo que se lleve, pues para, oye, pues, pues es sencillamente porque tienen que madrugar los viernes, porque porque tienen que otra cosa más importante que hacer, los jueves para la noche, o sencillamente a lo mejor, porque, oye, cansaron ya de ¿eh? de sentir anedonia, porque bueno, en seis años, nada menos que lleva existiendo, podéis imaginaros que anedonia ya cambió bien de veces de, de estilo, ¿verdad?, ¿eh? básicamente como esto consiste en que yo vengo aquí, abro el micro y falo de lo primero que se me viene a la cabeza pues podéis imaginar que oye, pues que yo mismo me, me modifico oye, no estoy siempre en el mismo estado emocional ¿eh? pienso siempre, por fortuna las mismas cosas, voy evolucionando y coño, pues 6 años son, son mucho tiempo ¿eh? entonces oye, pues normal normal que a lo mejor haya gente que canse de eh de sentir el dolor y prefiera pues sentir otra cosa. O no sentir nada o mismo ver la tele. O pasear pela calle, Bueno, ahora aquí en Oviedo pues ye invierno fue frío, ahora mismo no llovía, pero pero tuvo lloviendo de vez en cuando, bueno, pues entonces a lo mejor, oye, pues no no os tira mucho de ir a pasear pela calle. Aunque he dicho que yo creo que que las condiciones meteorológicas no son no son son condicionantes para para la hora de salir a callear por la calle, pero no son no son digamos un criterio ahí que digas bueno y un criterio de sí o no y un criterio de joder que pereza o bueno anda tiro para allá o lo que sea pero pero no quita de de salir eh no quita para nada yo mira para que vos a la idea el domingo pasado, decisión el domingo pasado, hacía un tiempo espantoso, estaba lloviendo y soplando vairo y estaba frío, nada más estaba frío y la la misma, oye, vamos a dar una vuelta por la playa de Xixón, a ver les foles y bueno decidió, venga, pues vale y sí, pues fuimos pa la playa de Xixón, ¿Eh? Tuvimos caleando ahí desde el parque del Piles hasta, hasta donde la Yoca ¿eh? y, y bueno Pues un viento de la hostia No muy agua tremenda ¿eh? Pero que, no lo pasamos bien Sí, pasamos pasamoslo bien ¿eh? Seguramente lo que llevo os pues, digo Pues lleve una cosa que pueda Te pereza ¿eh? Pero no lleve una condición necesaria Que te bueno para poder salir por ahí Pásame también tam Muchas veces para pa ir al monte eso tiene que dar para ir al monte y y que después nun se fije a la salida porque la xente non venga y te dea como justificación joder y que estaba lloviendo bueno me lo entiendo que haya xente a lo mellor que que no le presta salir de monte cuando cuando está lloviendo cuando está malo yo pienso que que se disfruta de todas los maneras yo de algunos de los mejores recuerdos que tengo de tanto de ir al monte como de de salir en bicicleta ¿eh? la verdad que son de días de estos que que dices tú ...almas quedas en casa ¿eh? ah pues ...oye yo fueron días que tiré unos días porque tiré pensé que estaba malo y y otros días porque me agarró me agarró el ...¿eh?... agarró me pereí la pereí la la chubascada ¿eh? y el frío y el viento y tal pero bueno yo tengo buenos buenos recuerdos ¿eh? Tengo buenos recuerdos de, de, de subir en bicicleta el, el puerto Tarna con una chubascada, un tormentón tremendo. Bueno, más bien el tormentón Y era cuando, cuando estaba bajando, porque yo creo que si cuando está subiendo doy, doy la vuelta, ¿eh? porque, hombre, masoca tampoco no soy. Pero bueno, tengo buenísimos recuerdos de un día que fui a Laranco con, el grupo de, con la gente del grupo de montaña Ramón Mercader, ¿Eh? y que bueno bueno estaba haciendo huracanes huracanes aquello no era, no era irón y era huracán si era un torbolín llevaba una gorra tenía una gorra más guapa que me regalaran una vez en, en, en un curso que hice, hay muchos años hay muchos años cuadro que que mientras el tiempo que duraba aquel curso ya era mi cumpleaños y de algunos enteros de que ya era el mi cumpleaños y entonces entre todos regalaron una gorra ¿Eh? Una gorra marca Didas, mira tú que chorrada en el sentido de que yo nunca un, no me preocupo de, de llevar marques. ¿eh? Yo paso bastante de paso bastante de sistema, pero bueno, pues aquella ya, ya era una gorra Adidas que me prestaba mucho. Y era un y era un tejido así tipo nylon bastante impermeable, estaba muy bien para hacer al monte. Anduve mucho tiempo con esa. con esa gorra, pues estaba mucho. Pues aquel día en el naranco con el con el airón aquel, ¿eh? con el torbolín que estaba soplando y el agua y tal, la A la altura de, a, al cuartos, ¿eh? del cuarto me del campo los jardinos. ¿eh? Llevámela una, una ráfaga de aire y cuando quise mirar a ver dónde estaba ya volara por ahí, ¿eh? ya era para abajo. Bueno, pues ah, yo, pues digo, no yeah. que no llegue quite no llegue quita el que frega mal tiempo para para salir de casa así nada que lo he dicho y si, si pensáis que estáis mejor haciendo cualquier otra cosa que sintiendo gorambes manetón sintiendo radio cuca pues una de las cosas que podéis hacer entre otras muchas ya salir a la calle que, que más de que haga frío coño pues abrigaos vos No me voy a cuento ahora mismo, pero pero ¿conocéis el, el cuento La, la lechera? ¿Eh? No me viene a cuento, ya lo sé, pero bueno, que más por por mí me hice lo que quiero. <ríe> si sí, sí me da por saltar de, de un tema a otro totalmente distinto que llegué, ¿eh? que sois vosotros para pa decirme que no puedo. Ya os digo, si queréis podéis marchar, ¿eh? podéis cambiar de emisora, podéis marchar a hacer cualquier otra cosa. uy anda, como si estuvierais aquí obligados que os mandara yo, ¿no? yo no os mando yo, facéis lo que, lo que vos pete ¿conocéis el cuento de la lechera o no? ¿Eh? pues dice mucho dice mucho, pero como como un dicho ahí ya, como una frase fecha, lo de ¿eh? el cuento de la lechera, el cuento de la lechera y tal a mí, yo, bueno, tantas veces sintiera a, a la mamá y a la gente hablar del de, de cuento de la lechera ¿eh? y no sabía lo que era el cuento de la lechera Y entonces dije un día Hay muchos años ya Dije a la misma, pero bueno, cuéntame el cuento de la lechera Más o menos lo que vino a, a decirme eh, Ya que el cuento trataba de la historia de una rapacina ¿eh? Una rapacina que según el cuento ¿eh? Obviamente sería si el cuento de la lechera y Era una rapacina que que era lechera lechera me supongo que seré más cosas Porque no me... No Me parece a mí, además, por el luego, según me eh, dicen contando el cuento, eh, por las circunstancias que salían, bueno, pues daba más la sensación de ser una, una rapacina que tuviera más bien una multitarea y laboral. Más bien sonaba una de, de estas mujeres de, de antes, de antaño, que, que tenían que hacer que muchas cosas para sobrevivir. No valdría solo con, con ser lechera. ¿Eh? Con catar el leche de vaca ¿eh? y, y ir al mercado a, a vender al excedente, que lleva básicamente de lo que donde también está ambientado este cuento. Este cuento también está ambientado en el fragmento, en el trayecto de esta rapacina con, con un cántaro del leche que va a camino del mercado para pa venderlo. He de suponer que son. que son excedentes, ¿Eh? que son excedentes de o bueno excedentes o lo mejor, porque esta rapacina y era y era prove ¿eh? y tampoco no tenía para para pa tomar leche para sí misma y lo que hacía ayer era la que tenía pues venderla para sacar unas para sacar unas perras ¿eh? eso pasaba mucho si falláis con la con la gente mayor pues a lo mejor te cuenten que sí sí que ellos tenían pites y que los pitas ponían ponían muchos huevos Pero que ellos igual comían un huevo frito para cuatro. ¿eh? Para cuatro hermanos que habían en casa. Porque los huevos vienen para vender. Vienen para sacar un poco de perros. ¿eh? Y me imagino que con esos perros puedes poder comprar cosas más más básicas. Como a lo mayor que se yo, fariña, por ejemplo. Mira, no sé, nunca yo se pregunté esto a, a, a por ejemplo, a los mis huelos. Que son el mi referente en lo que a, en lo que, en lo que a gente mayor toca. ¿eh? Son los que me cuenten cosas de... ...de cómo la venden antes y eh, que hacían, que no deseaban dejaban de hacer... ...pero bueno, por ejemplo, eso pues contáronmelo, contáronmelo más de una vez... ...que, que daba lo mismo, que, que, que en la tu casa se produciera un bien cualquiera... ...que normalmente si bien y era para venderlo, no era para pa ti, no era para disfrutarlo tú... ...entonces bueno, yo no sé si la rapacina del, del cuento de la, de la lechera... ...pues eh, tomaba leche y vendía el excedente... leche, leche o lo que hacía y era pues toda la leche que sacaba pues guardarla y venderla para pa hoy pues para tener pa otras cosas más básicas eh, más básicas que, que que necesitaba que necesitaba tener bueno pues la cuestión ya que la rapacina esta en cuestión eh, no me explica el cuento por lo menos de la, de la manera en la versión en la que a mí me lo contaron tampoco no explica el proceso de, eh, de de de catao de la leche y de tal Digamos que la historia empieza sencillamente diciendo eso de eh, eh, una rapacina te iba a vender leche al mercado ¿eh? y entonces llevaba la leche en un cantarú y llevaba ese cantarú eh, en la cabeza como con una rodilla, una rodilla ¿eh? un, un, un rodillo de esos envueltos, haciendo un, como una rueda ¿eh? para pa llevar algo en, en de la cabeza eh, yo no lo voy a hacer Una cosa muy complicada, pero por lo visto en antes, bueno, pues era así ¿no? como, como les mujeres, porque además es curioso, es una cosa de mujeres. Nunca vi ninguna imagen, ninguna foto, ningún dibujo de un paisano con, con rodilla en la, en la cabeza y llevando un cántaro de lo que un peso, un, ¿eh? un maníaco de lo que fuera. ¿no? Nunca, nunca, vi, nunca vi eso. No sé si se hacía o no se hacía, o si era lo mejor una actividad puramente femenina. A lo mejor sí, a lo mejor resulta que ya eran más cosas de, de mujeres, ¿eh? de llevar algo, algo en la cabeza. ¿eh? Ahora alguna feminista un chif algún chiste diciendo que sí, que los mujeres lleven algo en la cabeza y los hombres nunca lleven nada en la cabeza. Bueno, pues a lo mejor y a mí no lleva una cosa que me preocupa en que me tal. Esa guerra entre, entre feministas y machistas, pues es problema, problema de los que se hallan una cosa o la otra. No en el mio caso. ¿eh? Yo digamos que estoy en medio. ¿eh? En fin, bueno, pero no el tema. Estábamos hablando de la de lechera, ¿eh? del cuento la lechera. Bueno, por la cuestión de que la, la mocina esta llevaba una llevaba una rodilla de seses ¿eh? y llevaba un un de leche. Ya os digo, no sé si si excedente. O, o, ...o la otola que tenía... llevaba lu también de un mercado... ...nun cita tampoco el cuento... ...o por lo menos en la versión que a mí me lo contaron... ...nun cita a qué mercado iba... ¿eh? además más, bueno, supongo que tampoco se referirá... Eh, después cuando lo cuente entero... ...pues podemos reflexionar acerca del tema... ...pero yo no creo que se refiera a ningún caso en particular... ¿eh? ...yo creo que es más bien una historia así genérica... ¿eh? Que, que trata de ser aleccionadora. ¿eh? Después intentaremos sacar ahí la, la conclusión, el, ¿eh? la, ¿cómo se dice esto? La moraleja. ¿eh? Que vamos a intentar sacar después la moraleja, porque Tener Tienla tiene una especie de fábula. La lechera yo creo que puede, puede ser considerado dentro del género de la, de la fábula. ¿eh? Sí, sí, porque tiene una enseñanza que se deriva de... que se derivía del cuento. ¿Mm? La enseñanza consiste en que la rapacina esta, que iba con, con el cántaro de, de leche en la, en la rodilla, en la cabeza, pues lleva también de, del mercado, de X mercado, un mercado cualquiera en el que por lo visto iba a poder vender la, la leche. Y he de suponer, por el, bueno, pues por cómo se cuenta el cuento, el ambiente este que se respira, de oye, pues un, una rodilla, un cántaro, una cabeza y tal, y de suponer que está hablando de tiempos... muy pretéritos, en los galos mayor no nos hacían falta pues permisos para poder vender ahora mismo vender lácteos bueno pues una cosa complicada ¿eh? ver, requiere una, una serie de, de, de licencias de, de permisos que bueno ya requiere licencias o permisos el mero hecho de, de vender en un mercado tú no puedes agarrar a lo que tengas eh, es, ya os digo, excedente o, o, o algo que produces con co, co la finalidad de venderlo tú no puedes agarrarlo directamente al mercado pues pues por ejemplo un novillo no puedes agarrarlo y ponete en el fontán ¿eh? como antiguamente. Yo, bueno los restos es del campellín sí también tienen que tener la la su licencia yo cuando ya era niño recuerdo me de, de, de alguna vez de vender al, al fontán esto cuando yo era niño ya os digo no fue tanto tiempo que también yo no, no soy no soy viejo pero joder vamos oye a los más viejos que yo digamos vamos a decir algo así ¿eh? Eh, yo al cuarto me dedí por allí y venderlo ¿eh? estos ya os digo por ejemplo el campillín que ya es en un mercado más de vender eh, basura como digo yo porque <risa> llegué a muchos sitios que dices madre estoy de paz que que coyeron, ¿Eh? Muñeques rotes Muñeques que ellos falta un brazo Pues venden, están ahí a la venta ¿Eh? Por ejemplo, siempre me llamó la atención ¿eh? Lo de los muñeques en un brazo o en una pierna Toda la vida me llamó Me llamó mucho la atención que tienen a la venta ahí Porque de verdad que se me ocurre Quién puede comprarles Bueno, a lo mejor uno que tiene una muñeca que, que tiene una muñeca Que lo protecto y se le queda la pierna <ríe> Y entonces igual O bueno, lo mejor uno que tenía esa misma muñeca, pero perdí un brazo. Y dije, pues así, eh, agarro esta otra, que ya está, que ya está lisiada, ¿eh? y, y cerceno y un brazo y pongo luego a la mía, y entonces ya tengo una entera, ¿eh? y tengo la otra para repuestos. Joder, que nazi suena eso, ¿eh? <risa> Pero bueno, ya, que sé yo, alguno a lo mejor, pues ya sí, y, y, y por ese motivo y por el que por el que se venden estas cosas inversibles en, en mercadillos como el del, del campiñín los domingos, puede ser, puede ser. Pero bueno, eh, hoy en día además la mayoría de los que venden allí alguno puede haber de que se ponga allí y que no pase nada. Bueno, que no pase nada. No sé si cuando pasa la policía municipal ellos dicen algo, os llama la atención, os ellos manden marchar, o, o ellos ponen una multa. ¿eh? Pero yo creo que los que tienen tenderete han montado vitales, tal, esos tienen que tener de algún tipo de, de permiso, de licencia. El ayuntamiento no deja hacer nada sin, sin permiso, sin licencia. Los estados, las autoridades en general no dejan hacer nada. Consideran que, que ellos tienen que darnos el solo visto bueno para que podamos hacer cualquier... cualquier cosa, ¿eh? y bueno pues si, si, si no, si no buscamos, si no recabamos ese, ese visto bueno, pues pues lo más fácil ya es que nos pongan algún tipo de de sanción, ¿eh? de sanción económica, de eh, pero a, a ver si cambio de micro porque este da me la sensación de que suena mal a ver, voy a agarrar otro vamos a ver este, este suena mejor Hago la marsí yo creo que sí que suena mejor eh alas pues estoy fuera nada Mando huevos que llevo ya media hora de programa y, y bueno, no, no media hora todavía un poco menos pero que que que, que descanse más gorda de que el micro suena mal bueno para que vamos a que vamos a hacer. venga tío perdona que corta el, el cuento de la lechera Ahí, metió en el chat uno que sale en vez de salir los, porque salen unos muñequinos aquí Como si, ...cuántas personas hay en el chat... ...pues son un muñequín... ...y normalmente los muñequinos son negros... ...pero ahora son un muñequín verde... ¿eh? ...y que pones el, el ratón encima... ...pones el ratón encima de cada muñequín... ...y te dice eh, a quién corresponde ese muñequín... ¿eh? ...pues hay uno que corresponde al Wes Addison... ...que soy yo porque <risa> soy a poner el nombre de verdad... ...yo soy el, don, en, don, nye, nye. soy el anedónico miserable... ...pero dice aquí que soy Wes Addison... Otro que dice que lle Fuku, y otro que dice que lle el verde este, Radio Cuca, y que des que que saldes dando Andalucía, porque para arriba también también este coso Da la la ubicación. Por ejemplo, yo el Addison salgo desde Asturias. El Fuku dizme que sal de Madrid. Bueno, anda, pues el Fuku diría Madrid, oye, cada uno pa donde ida la gana. Y el y el Radio Cuca este dizme que que tan Andalucía. Bueno, anda, pues nada, oye. En fin, se viene en Andalucía, igual se está mayor que aquí, <risa> qué sé yo, no tengo ni idea, depende de la parte de Andalucía, qué sé yo también, ¿eh? Tengo entendido que que, que para la parte más y más del interior, más de serra en invierno, falla un frío que, ¿eh? Fallo un frío que es que ahora vaya a y ahora metió ese otro que pone que llega a Huespier y, y que está en Catalonia, ¿eh? de Cataluña. vaya sitio más guapo que tiene que ser Cataluña. <risa> en fin, bueno, que seguimos con el tema ¿eh? luego ya volveré otra vez al, al chat, oye, un saludín ¿eh? para pa la gente este, el Radio Cook este que está en y Andalucía y el, y el Pierre y de, de Cataluña. un saludín para ellos también apestoso hombre, que se meta gente en, en el chat, pero bueno yo estoy con el cuento la lechera ¿eh? y estoy hablando de, de los mercados y los mercadillos y ¿Cómo funcionan estas cosas? Funcionan básicamente pues, dando permisos. Que en no pues Bueno, aquí en no veo en cualquier otra ciudad? Yo digo porque porque es la que conozco. Tú, para hacer cualquier cosa, tienes que pedir un permiso. ¿eh? Pues tienes que... ¿Que quieres poner un, un toldo en el to local? Tienes que pedir un permiso. ¿Que, que quieres pintar la fachada de, de la to casa? Pues tienes que pedir un permiso. ¿Que, que quieres poner una mesa en la calle caipa para agarrar firmes, para acabar con, qué sé yo, con la caza de foques, pues tienes que pedir un permiso. Tú no puedes hacerlo así, tienes que pedir un permiso. ¿eh? Y el ayuntamiento, el, el que decide, los, los técnicos municipales, que hay esa palabra que no sé muy bien a quién se referirá, quién serán esos técnicos municipales, eh, son los que deciden que si, si te dejen o no te dejen. ¿eh? Pues tienen que dejarnos, ya ves, no, no somos nosotros quienes... Para saber eh, si, si, si podemos hacer una cosa o no. Tienen que dejarnos. ¿eh? Y si no nos dejen, malo. Si no nos dejen, malo. Porque, oye. ¿eh? Si no nos dejen, no. Si no pedimos permiso. A lo mejor pedimos permiso y nos lo denieguen. ¿eh? Puede pasar. Eh, y entonces ya, bueno, peor todavía. ¿eh? Yo creo que hay mejor que te pillen el sin permiso. Que, que nunca te pillen con el permiso denegado. Pero bueno. Oye, qué sé yo, habré que probarlo, habré que probar. A mí de momento todavía no me pillaron nunca ni, ni, sin permiso, ni con permiso denegado, o sea que, bueno, en fin. Pero bueno, eh, para vender en los mercados, lo que vos decía, yo uno de tantos casos en los que hay que tener un permiso para vender en el mercado. Eh, la rapacina esta ya os digo, yo creo que, que la historia está ubicada en unos tiempos en los que no hacía falta pedir ese permiso para vender en el mercado. O a lo mejor también llegue eh, pues te pones a contar este cuento y tampoco llegue el plan de, de ponerte a contar que si la rapaza tenía licencia de dejaba de tenerla. Supongo que no llegue necesario eh, para el desarrollo del, de lo que llegue el argumento. El, el nudo argumental, la, la parte realmente importante del relato y la moraleja final, pues, bueno, pues tampoco... Um, Tampoco les afecta el hecho de que de que la rapaza tuviera licencia para vender en el mercado o no la o no la tuvieron de llegar de tenerla. Eso bueno pues al fin y al cabo no es pertinente, no no afecta no afecta a la historia ni a la ni a la moraleja, porque si no menudo la que sería vender lácteos y bastante ello jodido. Lácteos y huevos por algún motivo tienen tienen una fama de ser cosas peligrosísimas. Supongo que yo porque son, son vectores, me parece que se dice así, ¿eh? si no el que sepa de estas cosas que me avise, me parece que se dice vectores, que son vectores de, de transmisión del virus de la salmonella. ¿eh? Entonces es por eso pues sí, preferible comer huevos de esos que tienen, que tienen grabado un, un código de barres ¿eh? que no comer huevos de pita. Da igual, que los que tienen el código de barres sale sale la yema de, de color naranja o de color rosa y dices tú, mi madre, pero si un huevo no es Bueno, si lo viste de verdad Los huevos de verdad son son mariellos ¿eh? Pero con la, la leche de verdad ¿eh? según la cata es más que blanca y casi también un poco... Y blanco, pero blanco más tirando al amarillo ¿eh? No es blanco nuclear que, que tiene la leche que, que compramos ¿eh? Pero bueno sella la leche, sella los huevos, sellar como sella el caso y que son vectores de infecciones y entonces por ese motivo pues bueno es más más complicado que el que el establecer autoridades permitan la la su venta un paisano de aquí de ahora no sé tres años o por ahí por vender un por tener una botella de leche de casa en el mercado metieron ni un puro de la virgen ¿Eh? ...aquí en el mercado del Fontán... ...porque él tenía permiso para vender otra cosa... ...para vender verduras... ...porque no te lo pierdas... ...no llegues que tener un permiso para vender... ...en el, en el mercado... ...tanto un permiso para vender X cosas... ...y tú solo puedes vender esas... ¿eh? ...yo que sé... ...tanto un permiso para vender verduras... ¿eh? ...y a lo mejor lleves... Yo, ...yo que sé, tomates... ...y bueno, pues oye... ...a lo mejor consideren el tomate una verdura... ¿eh? ...aunque se haya colorado... ...y no se exactamente lo mismo... ...venga, vale, está bien... ...pero y si lleves manzanas esmanzar eso claramente no son verdura, son son fruta, ¿eh? Y que que como lo deciden? Porque, claro, en el caso de este, por lo visto tiene permiso va vender verduras, llevo leche y bueno, eso y eh, bastante fácil de deducir que la leche no y no verdura. O que supongo que si no está escrito ningún sitio en alguna ley, en alguna norma, pues no sé, porque tú pues ponte a legar, ¿eh? y depende el sueldo que te toque pues a lo mejor dices no te has ningún día porque esto no va a ser una una verdura pues oye qué sé yo viendo la hierba que yo no que como les vaques. entonces al fin y al cabo la hierba no deja de ser hierba procesado entonces pues cosas de esas la pero ya os digo que yo creo que la mocina está del del cuento no no tenía ningún ningún problema derivado derivado de ese aspecto y si lo tenía pues tampoco afecta tampoco afecta al tampoco afecta al cuento tampoco afecta al cuento ni a la son conclusión ni a la son lechera ni ni nada el caso es que bueno vamos a volver a rubricarnos porque ya nos hemos tanto del tema que que no sé si si si ahora mismo os acordáis de de lo que ya hemos contado del cuento la lechera lo que ya hemos contado hasta ahora el cuento la la lechera yé que una rapacina llevaba una en la cabeza una rodilla encima de la rodilla un un con con leche y iba caminando un mercado a venderlo pues era pues eso leche excedente leche que que producían más para vender x lo que fuera lo que lo que quisiera coñe voy a meterme en esos proceso productivo ni ni los condicionantes económicos que pudieran llevar a a hacer tal cosa. Bueno, el caso ya que Diva de también del, del mercado. Y entonces Diva ella, ¿eh? ella me imagino, mmm, que tenía, bueno, pues ya un historial que no era la primera vez que, que llevaba leche al mercado porque iba haciendo cables, ¿eh? esto que llamamos hacer cables, hacer números. ¿eh? Diva ya, pues convencía de que de iba a vender la leche, la ¿eh? era daba lo por fecho, o sea, que iba a ser, que iba a ser asina, que iba a vender la leche. Entonces iba ya pensando que si iba a vender la leche, no era eso seguro, no era un mercado de truegue, eh, era un mercado de compraventa. Porque sí que eso sí que se menciona en el cuento, incluso en esta versión eh, reducida que es que la, que que la que yo conozco, la que me contaron, si, si afirman en todo momento, que no lo digan expresamente, que iba a cambiar el, la leche del cántaro por perres. eso eso está bastante claro porque eh, la parte central del cuento eh, que luego tiene mucho que ver con la moraleja y el fecho de que la rapacina en cuestión la yechera pues diva eh, pensando eh, comentando a ver que yo lo que diva a hacer con las perras que diva a, a sacar por esa yeche diva ya pues mira voy a vender, ta, llevo tantos litros Entonces voy a sacar, voy a venderlos y voy a, y voy a sacar tantos perres. Eh, y con esas perres que voy a sacar, pues voy a comprar no sé qué otra cosa. Y entonces a otra puedo revenderla. Y, y también pues tengo falta de unos zapatos. Esto estoy inventando todo. Eh? No me acuerdo exactamente de, de que yo lo que decía y tal. Pero bueno, sí, sí me acuerdo que, la, que lo que contaban. Eh, y que la moza iba haciendo toda una serie de, de planes... ...que no deseaban de ser predicciones... ...aunque yo bueno, pues las daba por fechas... ¿eh? Por lo, ...yo por lo que digo yo... ...que supongo que estaría de vender otras veces... ...porque si no, no, estaría tan segura... ...de que te iba a venderlo todo... ...y, y de que te iba a sacar una serie de perres, ...pero bueno, yo supongo que... ...supongo que sí, yo, por supuesto que sí... ...que ya vendieron antes y que entonces por eso... ...como el pasado... ¿eh? ...en ausencia de, de otras variables... ...el pasado suele ser el mejor predictor del futuro... ¿eh? Es decir, lo que, si otras veces más o menos hicimos lo mismo y hicimoslo de la misma manera y tuvo un determinado resultado, ¿eh? pues si otra vez que lo faigamos pues podemos decir, pues supongo que el resultado va a ser semillante. ¿eh? Llevado al extremo, pues, eh, hombre, hoy en día la física avanzó mucho, pero acuérdame que ponían ese, ese ejemplo, en, pues en una clase de... ...de filosofía allá, allá en, el, en el BUP, en el bachillerato unificado polivalente... ...que teníamos filosofía de aquella, ahora creo que ya los rapaces ya no tienen que, que estudiar filosofía... ...y una pena porque me gusta mucho, pero bueno, poniendo el ejemplo de, de del caso del yechi... ...que se calienta por los mañanes, ¿eh? porque de aquella los microondas ya existían... ¿eh? Yo empecé, yo ...la primera vez que tuve microondas estaría ya en segundo o tercero de BUP, me parece... ¿Eh? Pero bueno, el caso que todavía se llevaba mucho, y ya nadie extrañaba calentar la leche para el desayuno en ¿eh? un, un cazu al fuego. ¿eh? Y, y, y decía el profesor aquel de filosofía: decía, Sabemos, cada vez que por la mañana echamos la leche en el cazo y lo ponemos al fuego, esperamos que se caliente, porque se calentó el día anterior, el día anterior, el día anterior. Entonces presumimos que va a calentarse también, pero a lo mejor no. ¿Eh? igual no se calienta ¿eh? bien, hay digamos ahora mismo conocimientos abondos supongo que esto ya era una exageración del filósofo porque bueno pues hay ahora mismo ya os digo conocimientos abondos en el terreno de, de la física ¿eh? como para poder afirmar ¿eh? que siempre que la leche en el 100% de los casos que se pongan al fuego a calentarse ¿eh? bueno igual Ahora sabes tanto que, que en el 100% de los casos no no no serían quien a, no serían quien a decirlo porque claro la cuestión Yeke... por ejemplo mira una cosa que a mí me que a mí me gusta mucho y y el un, un caso que llegué una vez en un libro y que y que bueno pues me quedó siempre que Yeke, por lo visto bueno pues la, gran, la grandísima mayoría de la de la materia la que estamos fechos, está compuesta de, de vacío, ¿eh? Un átomo, ¿eh? El núcleo de un átomo. Si consideramos que el núcleo de un átomo lleve lle una canica, por ejemplo, del tamaño de una canica, los neurones, los protones, allá pretaínos del tamaño de una canica, pues pues este libro que leí decía que si ponemos esa canica, por ejemplo, en, en mitad la catedral de Uvieu, ¿eh? los electrones en órbita que orbiten el, <coughs> el núcleo, ¿eh? pues podríamos calcular que estarían que a una distancia como orbitarían a una distancia como del alto de la de la torre de la catedral, por lo menos. O sea que bueno, con eso ya vos facéis la idea de que en realidad la grandísima mayoría de la materia y, y espacio vacío. ¿eh? Y es por eso que, que en este libro ¿eh? decía eso de que bueno, que es... Que siempre que golpeemos algo sólido, pues por ejemplo yo ahora mismo me pongo a dar palmares enriba la en la mesa enriba la mesa que tengo delante puedo esperar que, que la mi mano va a chocar contra la mesa ¿eh? y no va a pasar pero puede ser ¿eh? que si en algún momento dado pasase ¿eh? pues eso en realidad que no atentaría contra ninguna ley física ¿eh? que al fin y al cabo lleve vacío y Y, y podría atravesarlo. Después también hay libros que dicen que no que hay, hay un esfuerzo es la, la electromagnética fuerte y la electromagnética débil que, que tienen que ver con, con la cohesión de los núcleos y los electrones y la de mi madre que entonces que eso que eso y es lo que lo que impide ¿eh? lo que impide que pase que pase tal cosa. Pero bueno oye ¿eh? todo esto cuento de que si la leche se calentaba por la mañana en el cazo uy cago en las marques Ay. Y de verdad que ahora los saléseme la la clavija los auriculares. Coña, ahora. Ya, estoy, ya que joder, estoy intentando. Y que el cable enredaráseme en el el cable de los auriculares enredaráseme en la mano. Estaba haciendo gilipollas con ello y enredoseme todo y fui a quitarlo y arranqué el cable. no pasa nada ¿eh? esto son son fallas técnicas que esto para el que fue un programa sería una gran putada pero para mí no ¿eh? yo estoy aquí tan tan feliz a de mí da igual que se me vaya el cable que no que no se me vaya no, no pasa nada en mi caso no pasa nada bueno seguimos con, con la cuestión ¿eh? seguimos con la cuestión que que eso pues que que, que el pasado Al fin y al cabo, pese a bueno, pues a disquisiciones filosóficas o teorías físicas innovadoras y revolucionarias y tal, hipótesis todavía no comprobáis, pues de momento podemos decir y podemos además decir que en la práctica yeasina que el pasado ye el mejor predictor del futuro cuando no hay otra cosa. Entonces la rapacina esta, la lechera, posiblemente ya vendiera otras veces leche en el mercado este en cuestión. ¿Eh? y entonces ya podía prever más o menos cómo como iba a ir el, el el tema de, de la venta ¿eh? y les perras que iba a sacar y entonces bueno pues el Podía tranquilamente decir, oye, pues voy a gastarles perras en esto, de esta manera, de, de esta otra, de la de más allá. ¿eh? Y entonces, bueno, pues podía decir, fadiendo, mira, pues voy a invertir en tal cosa y como voy a sacar tanto, pues esta parte, mira, esta parte de lo dicho, por unos zapatos que me hacen falta, esta parte para invertirlo, esta parte para tal, no sé qué. El, el proceso ya era muy complicado, ¿vale? acuérdome que cuando cuando me contaron el cuento la lechera, eh. el al tema de que la lecherina en cuestión metiese en un en un torbolín de, de proyectos tremendos contando con las perras de, de la de la de la leche ¿eh? del canto que llevaba o sea pues era tal otra cosa y con tal otra cosa vale, voy a comprar tal y con comprar tal cual vale, me para otra cosa de más allá y con esa otra cosa bueno bueno tremendo metíase en un embolado tremendo ya os digo oye pues por algo se metería suponer que más o menos ¿eh? tenía una predicción pero pero ya que viene el, la parte más, más importante de la historia en un momento dado ¿eh? ella que va con, el, con la lechera esa, con el canto de leche en, en la cabeza en riesgo a la rodilla por ese camino ¿eh? que, que se empobina al al mercado donde va a venderlo En un momento dado, en antes de llegar al, al mercado en cuestión, tropieza, ¿eh? una cosa que pues, a cualquiera, tropieza con, un, con una piedra, ¿eh? una piedra, con una rama, no lo sé, no me acuerdo, ni creo que eso tampoco tenga mayor importancia para pa lo, pa lo que viene a decir no es el cuento. El caso es que tropieza. Y al tropezar, cae el cántaro de la cabeza. Y al caer el, el cántaro de la, de la cabeza, rompe, y al romper, supongo que sería de algún tipo de, de material pues eso, susceptible de romper, un metálico, un, un, creo que fuera, ¿eh? pote que fuera ese, más normal para pa un, pa un cántaro, para una masilla de esos, pues llegue que fuera de, de cerámica, de, de barro, ¿eh? un golpecín y rompe, claro que rompe, y el caso llegue a romper, derramase toda la leche, y entonces todos los planes que ella hiciera, de todo lo que a ganar, y todo lo que a reinvertir, y todo lo que tal, a tomar por saco. Y entonces ahí viene la, la moraleja en cuestión. La moraleja en cuestión, lo que viene a decir, ¿eh? Y es que cuidadín con los planes, hombre, ¿eh? Cuando empiezas a hacer muchos planes y prevés ahí beneficios y prevés que tal, pues se pate en eso, de, ch, cuidadín, que esto pasa el cuento de la lechera, ¿eh? pues da bien lo, lo del cuento de la lechera no sé si lo sabías ¿eh? a mí a mí pasa a mí muchas veces que digo frases feches, ¿eh? En, sin saber de, de dónde vienen y, y luego pues bueno vienen a lo mejor de, de historias como como esta que os estoy contando ¿eh? Eh, la cuestión es que ¿eh? Eh, yo, hoy hoy vendí el, a mí bueno a ver habitualmente ¿eh? habitualmente eh, rechazo mucho, refugo mucho lo de lo de hasta que no tengo las cosas en la mano eh, no me creo nada hasta que las cosas no suceden por mucho que me digan que van a pasar mañana o por mucho que todo indique que va que va a pasar así pues tiendo a a no creérmelo eh, a no creérmelo a no querer nunca caer en la trampa de de la lechera del cuento eh, de dar por feches las cosas cuando todavía no son ¿Eh? La lechera estaba dando por fecho que iba a ganar tantos perres vendiendo la leche y todo lo que iba a hacer con los perres. Y al final no vendió la leche porque el cantor lo rompió ¿eh? y la leche derramóse y no se pudo vender. Ese día no pudo vender la leche. Esperemos que la lecherina en cuestión pues, no dependiera de, de la venta de esa leche para cubrir las necesidades básicas. ¿eh? Porque entonces, menuda putada, menuda putada. Tú ponte que fuera un mercado de estos semanales o, o peor todavía, un, uno de estos, yo qué sé, pues mensuales, lo de mi madre, y tuviera ahí arrequechando el yeche para ayuntándola para poder llevarlo al, al, a vender al mercado y sacar unas perras para pa tirar el resto del tiempo, hasta siguiente siguiente mercado, y quedó en sin ello. Pues menudo drama, menudo drama más gordo. Vamos a esperar que no vamos a esperar que. Que la lecherina en cuestión que, que bueno que, pues que fuera un complemento y, y que no fuera tan tan fundamental vamos a esperar a que fuera así. Na, ¿eh? pero bueno yo de todas maneras sería una cosa fundamental sería una cosa menos tal yo hasta que no nunca la cosa clara ¿eh? y claro que decía hasta que no lo tengo la mano eh, tiendo a no creer absolutamente nada llego a veces a extremos ridículos ¿eh? extremos como que, bueno, pues en, en algún tema en particular, pues me llamen por teléfono, me digan que el tema ya está arreglado, me mandan una carta, me digan que el tema ya está arreglado que se va a hacer rezo pues tal día, tal hora, y yo todavía no creo ¿eh? Y a lo mejor la gente me arregla, dice, ah, vaya suerte, al fin tienes esto, y yo digo, no, no, no, yo verdad no lo tengo, pero Bueno, como, como que no lo tienes? Si, si ya ya te avisaron que sí, digo, ah, pero lo mejor es mentira, a lo mejor tan cachones eso no sé de mí o, o qué sé yo. ¿eh? Por ejemplo, yo que sepa por decir pues algo, en los tiempos, en mis tiempos de, de mozo, de becario, ¿eh? pues a mí no me valía que eh, que me, que me mandaran una carta sellada del ministerio que te hiciera sellada, concedió la beca de estudios por tal y tal y tal. Yo con eso no me creía nada. Venía la gente. ¡Ah, qué guay! ¡Denúnte la beca! Yo decía, no, no. Mandaronme una carta que decían que me la daban, pero yo me lo voy a creer cuando tenga el Sperres en el banco. ¿eh? De aquella y era todavía muy crédulo. Y creía en eso de los en el banco. Ahora yo creo que nada más lo creería cuando hubiera, tuviera el perros en la mano. Ni siquiera en el banco. Pero bueno, en aquel momento yo decía eso. de bueno no. O no, sea, yo creí cuando el Sperre esté en el banco. En antes no creo nada. ¿Eh? No creo nada que lleve el cuento la lechera. Al fin y al cabo, lleve una, una aplicación radical de la moraleja del de cuento de la de la lechera. ¿eh? Pero bueno, oye, yo soy asina, yo soy asina. Yo tengo una serie de características personales y una y una de ellas y esa. ¿eh? Y esa, normalmente no me creo nada hasta que no lo veo claro. Por embargo, hoy, ¿eh? pasóme una cosa... En, en la que por algún motivo ¿eh? estoy ya convencido ¿eh? desde ayer y por, el, por la noche que me llamaron ya estoy convencido de que de que esa cosa va, va a pasar ¿eh? Eh, ayer me llamaron para pa citarme la cuestión es que ayer, ayer llamaron para citarme para una entrevista supuestamente les entrevistas, oye, pues entrevistan a mucha gente y luego para esta cosa en cuestión que os digo pues escollen a uno de todos esos Oye, manda huevos que, que ayer ya cuando me llamaron, ya estaba yo convencido, pero convencido de que ya era para mí. Y cuando vos digo convencido, vos digo convencido. Y manda huevos que, que a mí eso no me gusta, porque no deja de ser el cuento de la lechera. ¿Qué motivo hay para pensar que llepa que para mí? No, no, no habría ningún motivo. Pero bueno, pues qué sé yo. Eh, pff, por, por lo que sé, ya metióseme en la cabeza que llepa a mí. Hoy fui a, a la entrevista en cuestión. Y valió para convencerme todavía más. ¿Por qué? Pues nada. Porque algunos dicen, bueno, confirmaron te lo... Digo, no, no, no me lo confirmaron, confirmaron que ya que ya me avisarían con lo que fuera. Pero para mí, pues, oye, yo no sé cómo amarrarlo, que, que, que pese a que nunca me creo las cosas de, de antemano, esta vez sí estoy convencidísimo. No sé, a lo mejor yo porque, porque vi o creí ver señales, ¿eh? Porque bueno, ya sabéis que, que, que entre los míos apellidos, ¿m? ya sabéis que me llamo de mano eh, anedónico ¿eh? y mi apellido mi primer apellido es Miserable. ¿eh? Eh, hay gente que dice, no, pero no, que va a ser Miserable, yo es muy Miserable. Lo que pasa es que, que, que soy tan Miserable que la gente ni se entera de que lo soy. ¿eh? O sea, ya que Pero sí, sí, Miserable soy mogollón. O tengo casos miserables en todos los aspectos de la palabra. Miserable puede puede ser en el aspecto más peyorativo, el, el que fae cosas miserables, ¿eh? repujonantes, digamos, y también puede ser miserable el que tiene miseria para sí mismo. ¿eh? No sabría yo decir cuál de los dos tengo más, pero tengo bastante de, de cada una de los dos, ¿eh? bastante de cada una de los dos. Eh, por lo menos yo tengo varios motivos para considerarme a mí mismo miserable. ¿Eh? A lo mejor cuento sus motivos y otros dicen: ah, Joder, tampoco llevo tanto, tío. No son cosas normales. Bueno, sí, pero yo sí que soy muy muy autocrítico. ¿Qué voy a hacer? Uy, coñe, si no soy yo autocrítico, ¿quién va a ser crítico conmigo? Autocrítico conmigo mismo no puedo ser más que yo. No hay otro que pueda ser autocrítico conmigo, porque el otro será heterocrítico. Autocrítico solo yo. O sea, que tengo que hacerlo que yo. ¿eh? Otros dicen, no, no, tienes que quererte más. Bueno, ¿para qué? ¿Eh? Coño, querré a otros, querré a otras cosas, pero quererme a mí, no, no, con lo feo que soy, como a quererme. ¿Eh? Soy miserable. Entonces, no, a mí no un poco quererme. Pero bueno, aparte tengo un segundo apellido, ya sabéis, yo soy el adentónico, miserable, apofénico. ¿Eh? ¿Qué llega la, la apofenia? ¿Qué llega la, el término es, el, el concepto no viene en el diccionario, en un no busquéis en el diccionario que no bien aunque eso sí si, si buscáis por ejemplo una Wikipedia voy a probar yo voy a yo voy a poner voy a intentar buscar apofenia a ver qué yo lo que dice hice una vez un, un programa entero dedicado a, a, a la apofenia ¿eh? y, y porque yo tengo una apofenia muy grande la apofenia viene es una cosa llena como atribuye un un valor causal a cosas que, que realmente no, no lo tienen ¿eh? Eh, mira vamos a ver lo que lo que viene aquí en internet mira pues por ejemplo la wikipedia que viene es el sitio para ¿eh? para para consultarlo todo cuando cuando no tienes cuando no tienes idea de algo consulta en internet y salte lo de lo que pone la wikipedia y tú lo lees y te lo crees ¿eh? bueno y habrá gente que no lo cree yo sí eso, yo creo tal. y mira ahí lo que pone Papofenia, ¿eh? Apofenia dice que ye, la experiencia consistente en ver patrones, conexiones o ambos en sucesos aleatorios o datos en sin sentido. ¿eh? Eh, viene a ser una especie de, de error mental, ¿eh? uh, vamos a dejarlo en error mental, podríamos decir casi trastorno, pero vamos a dejarlo en, en error Eh, esto de ver patrones o conexiones en sucesos que, que no tienen en realidad ninguna conexión entre sí Pues yo por ejemplo, el decir, yo por ejemplo soy muy apofénico con el número 23 ¿eh? Joder chaval, según estaba, oye no me vais a creer esto que voy a deciros pero ya es absolutamente verdad Según estaba diciendo que soy muy apofénico para con el número 23 Miro para la pantalla y tal reloj marcando Les 23 horas, 00 minutos, 23 segundos. ¡Madre de Dios! ¿Qué me dices Que eso no, no, no tiene un, un valor causal. ¿eh? Uf, esto no es no, yapofenia, tío. Esto es verdad. Que vamos, vamos a ver. ¡Joder, tío! Uf, vaya, vaya, vaya movida, tío. ¿no? Estoy como si, si hubiera visto una fantasma. Bueno, pues a lo mejor, oye, qué sé yo. Bueno, pues mira, precisamente yo y que soy muy apofénico con el número 23, ¿eh? Y como cuadra que hoy me me me llamaron para hacer la entrevista esa y era día 23, oye, todavía día 23, pues entonces joder, pues imagínate, ¿eh? Para mí lo que lo que supón hago la ley. Pues claro, pues ya empezó la apofenia, ya empezó por ahí. Luego aparte hoy vi a gente que hacía tiempo que no vía, ¿eh? Lo cual también, bueno, pues pues a lo mejor influye en el tema de la apofenia. Ayer, yo antes de que me llamaren para la, para la entrevista, pues estuve con una persona a la que conozco desde donde mucho tiempo y a la que tengo mucho aprecio, y que yo un caso de esos de, de una persona a la que me suena una muy, muy fuerte amistad, ¿eh? una amistad llevada al extremo de, de que, bueno, pues que... que de, de xeme en cuando, porque vémonos poquísimo, ¿eh? pese a ser tan a, pese a tener tanta amistad pues vámonos, vámonos muy poco un par de veces al año o tres como mucho y, y pese a ello eh, necesitamos ese ese necesitamos o bueno o siéntenos muy bien ese esquedas para poder hablar de cosas del lo mejor no podemos hablar con, con con nadie más ¿eh? Y bueno, pues eso, ¿no? tuvimos... Eh, ...falando de cosas muy profundas, muy interesantes... ...entendémonos bastante bien, ¿eh? Lo cual, bueno, pues... ...pues es muy gratificante... Eh, ...y bueno, pues digamos que... ...que animóme bastante... ...yo solo animarme mucho... ...cuando, cuando tengo la, la oportunidad de, ¿eh? de... ...de estar con esta... ...de estar un pedazo con esta persona... ...solo animarme porque, bueno... ...muchas cosas que, que poco a poco... ...pues me van rucando y me van minando... Pues a lo mejor, eh, joder, pues como esa persona, eh, digamos que entiende las cosas como yo, pues les ve desde otro punto de vista y, y a lo mejor tú incluso olvidaste ese punto de vista y vuelves y. Bueno, historias. No entendéis nada, no me os preocupéis, entiendo yo que y abondo, ¿viste? No, entiéndome yo y abondo. El caso y que venía yo contento, ¿eh? venía yo contento. que un anedónico, te contento no es no cuestión fácil, eh? Eh, ya una cosa para tener en cuenta. Oye, y en ese momento van y me llamen para eh, para la entrevista esta. Además, una hora bastante indepestiva, para que para que te llamen por una cosa de estas, porque suelen suelen llamarte, pues bueno, en dentro de un sores que, que más o menos consideren que son lesores normales para pa entablar comunicación con una persona, no, no me llamaron muy de noche, y, bueno no sé, y, y entonces eso claro también por una persona como yo que es apofénica, ¿eh? pues imagináis vos. Y luego hice una cosa, hice una cosa que también que también claro, también digamos que, que contribuye a la, a la, a la apofenia. ¿eh? ...a la pofenía esta... Eh, ...que llegue... ...cuando ya pasó la entrevista... ...fue para la mañana... ¿eh? cuando ya pasó el encuentro este y tal... ...pues dije yo... ...ah, pues ahora... ...para que acaben bien las cosas... ...tengo que hacerme con un dragón... Eh, ...no sé si de alguna vez... ...tengo que hacer un día un programa... ...dedicado a los dragones... ¿eh? A ...los dragones, los cuélebres especialmente... El, ...el dragón asturiano... ...por y el cuélebre... ...yo tengo... Una cierta obsesión, ¿eh? deberían ponerme también como apellido el, el obsesivo. De momento soy el anedónico, miserable, apofénico, fotofóbico y peracúsico, Tengo cuatro apellidos, como los notarios. Bueno, digo que los notarios a veces tienen tres nomás. Ah, se siente, yo tengo cuatro. ¿eh? <risa> yo tengo cuatro apellidos, ya veis. Y igual tengo que poner el de, el de obsesivo. Dito que bueno, como soy excesivo con algunas cosas y con otros no, yo creo que lo de lo de apofénico y allí y allí abondo. Paranóico creo que sí lo pienso, sí que tenía que ponerlo por ya porque paranoico soy mucho, pero bueno a lo mejor también incluso puedes ir incluido en cierto sentido en la en la apofene porque el, el fecho de ver patrones ¿eh? y de ver relaciones, donde no les hay, pues a lo mejor yo pues puede puede también servir para pa definir un poquillo la paranoia, aunque bueno yo estoy, hecho, como ven paranoico yo todo convencido que soy patrones, ¿eh? ¿Cómo que cómo que no los hay? Claro que los hay. En las cosas que a mí me ven paranoia, joder, ¿verás tú, hostia? Bueno pues que queda ahí incluido que tampoco a ver notario con cuatro apellidos a ellos. pero ya con cinco o seis o siete, pues, tío, no, a ver, tantos, tantos ya, ¿no?, que nunca ven que nunca ven en el, en el papelín, ¿eh?, no puede ser, no puede ser. ¿eh? Pues sí, pues sí, pues, pues, bueno, yo tengo esa cierta obsesión, o a lo mejor es sencillamente un gusto, otra gente colecciona otras cosas y yo, digamos, que colecciono dragones. A mí la, la figura, además, la en el dragón, eh, préstame la de Dios, ¿eh? Eh, de hecho nunca salgo de casa bueno, yo mentira. nunca salgo de casa en sin por lo menos un dragón hay un dragón que forma parte de mí ¿eh? y que va siempre conmigo hace así, así muchos años que ya va, va siempre conmigo ese dragón un dragón que llevo cercano a también a ver mi dragón favorito ¿eh? lógicamente soy el mi dragón favorito y el, el, el, la raza de dragones que se adapte que se a este cierres ¿eh? el, el cuélebre Esa serpiente alada que bota fuego de la boca, ¿eh? ese, ese yerme favorito. Digamos que sí que va siempre conmigo, bueno, pues eh, acércase bastante, bastante a eso. Igual no tiene la cabeza de serpiente típica, pero bueno, sí que es un reptil, un tímpate, tiene unas snales muy grandes y bueno, pues puede... Puede que sí, sí que sal siempre conmigo. Normalmente también suele salir otro. ¿eh? Lo que pasa es que si ya... Bueno, pues ya en un ye, siempre, siempre, siempre. Normalmente suele salir otro. Hasta ahí poco, pues ya era, ya era, ya era un... O salía le a sacar a uno de... Así más de, de, de la raza típica oriental, el dragón oriental. Ahora saco a uno que, que bueno, pues ya muy, muy pacío. Viene a ser de la misma raza también que sí. Si otro que llevo siempre, ¿eh? Eh, en casa viven muchos viven muchos muchos dragones conmigo viven, vive a, viven también de algunos que bueno pues que coinciden perfectamente con la con la raza cuélebre otros otros que son perfectamente orientales de alguno que ya sí más occidental tipo europeo eh, uno tailandés me parece que ya era que bueno pues también vive allí esos tengo los atos atos metidos en casa eh, una vez tengo, voy a contar una historia porque ella es muy graciosa tiene tiene que ver con los con los dragones eh, y vino mejor a la cabeza entonces bueno yo cuento o sea, ya, ya sabéis que soy muy de, de contar anécdotas una vez en un, en un curso ya sabéis que yo hago muchos cursos de un golión de, de, de, de cosas diferentes Préstame la de dios entonces, todo el día haciendo cursinos, pues en un, en un cursín ¿eh? Eh, tuvimos que hacer una actividad que consistía en, en tratar de hacer un, un cuadro pero con folles de árbol, te explico bueno, teníamos que usar, en vez de pintura, pues usar folles y a base de juntar folles, pues dibujar una, una figura y bueno, pues entre todos escogimos que íbamos que a, a hacer un, un dragón ¿eh? Y bueno, pues, y, pues se me a escoger una mía, tú que te guste y tal, pues a ver, vete haciendo uno. Entonces yo, bueno, pues fui haciendo uno sí ya os digo, de este, de este estilo que a mí me gusta, más. ...más tirando a, a serpiente alada... ...bueno, la cabeza un poquillín más... ...más de a lo mejor típico dragón... ...dragón más de, de los cuentos... De, ...de este tipo más oriental... o ...incluso más europeo tal... ...bueno, la cuestión es que... ...viéndome una compañía y me dijo... ...no, pero los dragones no son así... ...son así no, de esta otra manera... ...y no sé qué... ...tienen la barriga más gorda... ...y entonces... dice una cosa que... ...que no debería... ¿eh? ...mira, una de las cosas por la que soy miserable... ...y porque a veces... pies una cosa y digo otra y dices, coño, eso lo hacemos todos bueno, yo no sé si lo hacéis los demás o lo dejes de hacer a mí no me gusta ¿eh? y por eso esa hay una de las razones por las que por las que me considero miserable bueno, entonces yo pues a, a, bueno con todo esto que estoy diciendo a ver si vivo con dragones en casa y saco siempre a pasear a un par de ellos pues lógicamente entendéis que, que que yo, vamos, esto que voy a decir hay que ser miserable para decirlo ...porque yo era rapaz y dije... ...no, pero cuando ella me estaba diciendo... ...no, pero son así, eh, sí, de la otra manera... ...yo lo, lo primero que dije fue... ...no, pero oye que dragones... ...no, no existen, no los hay de verdad... ...y, <ríe> y quedarme mirando con una cara... ...como diciendo... ...este tío, y, y, y tal... <risa> ...o me tomó por idiota y tal... ...y, y chino se conmigo... <risa> ...me, me da esa sensación, sensaciones... ¿eh? ...no oye que me lo dijera, pero pasión... ...y yo creo que sí pasó pues, el chino ...una vez que, que vino a mi casa... y claro no joder la, la cuestión no es que los dragones no existen ye que tienes los dos secuestrados en casa porque ya vos digo, en mi casa hay hay mucho hay mucho muchos dragones ¿eh? hay muchos dragones y una cuestión que, que a mí me pasa que está también muy relacionada con la con la apofenia ya que yo considero que que los dragones ¿eh? Son un, la figura del dragón, tal. Y un. un nunca me acuerdo si lleva o talismán el que atrae la buena suerte. Uno uno protege contra la mala suerte y el otro atrae la buena suerte. No sé, yo os digo, o sea, muleto talismán. Una de esas dos cosas lleva para mí la, la figura del dragón. Bueno, pues cuadra que llevaba un par de días viendo que, que en las tiendas de. en algunas tiendas de. de, de chinos, pues tiene una figurina. ¿Eh? de un dragón pero no, no de un dragón cualquiera no de un dragón chino podéis decir, oye, pues tienda de chinos tendrán una figura de un dragón chino no, no, un cuélebre un puro y duro cuélebre ¿eh? Eh, una serpiente con aspecto total de serpiente con snales y además surdiendo de, de entre los foles surdiendo del agua ¿eh? puro puro, puro culebro vamos, un, que al fin y al cabo el cuélebre y, y eso, y es serpiente alada y, y tiene mucha relación con el mar. Los cólebres viejos, según casi todas las tradiciones que, que tenemos a ese respecto en, en esta tierra, pues los culebres viejos digamos, acababan en el fondo del mar, iban a descansar al fondo del mar y tal. Bueno, la historia de que yo, hostia, llevaba viéndolo ya unos días, ¿eh? pero, pero nunca lo... Bueno, ...nunca me dado por comprarlo... ...por otra cosa que tengo oye que soy bastante austero... ...y comprar por comprar... ...pues tampoco oye tal... ...y dice yo me cago en la mano... De, ...de la que venía en el, en el autobús... Digo, en cuanto me ¿eh? vaya ...voy a... ...voy a comprar un, un cuélebre de esos... ¿eh? para tenerlo conmigo en casa... ¿eh? ...como los demás... ...y oye... O, otra, ...otra cuestión apofénica tremenda... ...justo cuando estaba pagando... ...el cuélebre en cuestión... Eh, sonóme el teléfono y era el rapaz del sitio este, no para decirme tampoco que tuviera la cosa fecha pero para decir bueno, para decir una cosa que no tenía absolutamente nada que ver pero da igual, yo para mí llevo también una, una señal ¿eh? yo soy apofénico, coño, y yo veo señales supuestamente donde no les hay, pero yo creo que les hay hostia Y entonces, pues me creo esta vez, ¿eh? aunque nunca lo fego esta vez estoy, estoy poniendo en práctica, les enseñando desde la lechera del cuento. Y estoy, estoy, vendiendo, la, ¿eh? estoy vendiendo la leche antes de catalo. Que hay también una, una frase muy, muy dada por ahí. ¿eh? Lo de estás vendiendo la leche sin catalo siquiera. ¿eh? Bueno, pues a lo mejor sí. Caño, algún día podré permitírmelo, ¿no? Va, digo yo que sí, joder. normalmente no, no, no soy yo de, de estas cosas pero sin embargo pues esta vez sí y además mira esta vez estuve todo el día sintiendo por algún motivo esta música ¿eh? canciones de esta artista que, que por algún motivo me da me da buen rollo a mí no sé dará vos buen rollo a vosotros Sentí, a ver qué, qué vos parece than two Sigue sintiendo Anedonia. Sigue sintiendo Radio Cuca, Kuka, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo, radioquca.org. 107.3, 107.3 de la FM, frecuencia modulada. de 30 años ya emitiendo llenándoles ondas, ¿eh? llenándoles ondas con la con la nuestra voz libre, libre en el sentido de que por lo menos lo que lleve esta radio, lo que son estos programas, eh, no dependen de nadie, no rinden pleitesía absolutamente a nadie. O el que el que sí la, la rinda, ¿eh? oye, porque él mismo escogió rendila. Cosa que, oye, pues no tiene ningún problema. Si él si la pues, joder, pues oye, libre igual, ¿no? <ríe> Mira, dime Fuku en el chat. La música no, pero el programing está prestando. <risa> bueno, joder, dirásme que no mola Lisa Stansfield. ¿eh? A mí me gustaba mucho Liz Stansfield. Una rapacina, una rapacina ya rapazona y es mayor que yo. <risa> y, y británica. Y, joder, no sé, pues a mí pues me gustaba mucho. Dame un buen rollo los, los cantares de, de Liz Stansfield. Me molan, pero un montón, ¿eh? eh Y de esto, yo, ¿cómo te diría yo? Vamos a ver. Eh, supuestamente también lo que me gusta y el punk y estas cosas y tal, pero luego todos los que nos gustan así estas cosas tal acabamos al final siendo eh, siendo unos unos, unos unos romanticones unos sabones de mierda eh. acuérdame en el, el viejo Studios de, de octavo de Chévet eh, con Mister Zañinos el, el heavy más macarra de todos eh, que, que, que, que llegó por una gasolinera Dicho, meca, cientes los chichos Y agarró Compró cientes a los chichos Y luego, ahora tu puto día no lo tocara ¿eh? con, con música de los chichos Bueno, y eso que ya era heavy Bueno, pues ya veis, yo soy punk y gusta... Bueno, soy punky no, perdón Gústeme el punk Pero pero gustame también el fado y los boleros Y lisa Stanfield Y eso que según dicen De, de lisa Stanfield eh, Perey, pues, eh, identifica Ponen la que ye dicen que es el estilo Y, música sofisticada. ¿eh? Paciente sofisticado, paciente adulto sofisticado. Madre de Dios, yo sofisticado soy poco. Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? Me gusta ver y se está. Hostia. Bueno la, la cuestión llegue claro, eh, volviendo ya, dejando a Lisa Stanfield de lado, aunque yo una pena porque oye pues yo, yo muy prestosa. Acuérdame yo cuando ya era yo un año porque está... bueno ya hallé mayorina, ya os digo, allí mayor que yo, pero, pero el sol el sol así primer éxito, ¿eh? o que yo recuerdo, el primero que yo recuerdo, que, que era una canción que se llamaba Eh, change o Changes o como se diga yo no sé pronunciarlo bien y es un de los dos primeros discos de, de entamos muy entamos de los de los años 90 ¿eh? y yo al me de, de, de ay yo estaba pilladísimo estaba enamorado de elis starfield ¿eh? cara imagínate eso no, 91 92 pues si era yo todavía mocín, ¿eh? y claro, pues oye me encantaba, si podéis ver el videoclip de, de, de esa canción de Chang, es que no sé cómo se pronuncia Changes, coño, C-H-A-N-G sí, Changes cambios, eso, pues ya veréis ¿eh? que, que ahora yo que no sé, también es verdad, ¿eh? que ahora veo lo digo yo, madre, pero como estaría yo tan, eh? tan tan pifiado por, por la imagen de la moza que sale en este vídeo, si tampoco yo tanto no, pero, oye la verdad que sale mucho así más más guapa, más en plan provocativo, erótico en otros como por ejemplo el de esta canción que vos puse de This is the, the time the, This is the right time to believe in love ¿Eh? bien pronunciado, sonado de otra manera pero bueno, eso eh, pero no, mí, oye pues ella sí, era aquel el que, me, el que me tenía el que me tenía enganchado también de aquella había otro de, de una Eh, que se llamaba Alana Miles, ¿eh? que la canción se llamaba Black Velvet, tengo que ponerla también un día, un día aquí también, ya era otro de los vídeos que me tenía a mí pillado. Va, pero bueno, pasa, digo yo que pasará mucho entre la gente mozo, ¿no? Pues a lo mejor, oye, pues de pillas de... ¿eh? de cuestión de narices dice el Fuku. Oye, pues coño, Lisa tiene una nariz muy guapina. La otra no me acuerdo, pero... fu ¿sabe, sabe de la mi... Eh? De la mi... Otra, ¿eh? otra obsesión, que yo con las naricines de las mujeres. Eh, hay otros que se fijen en otras cosas. Que si en el culo, que si en los tetes, que si en los huellos. ¿eh? Yo... En las narices. Y la puta verdad. Yo... Si una moza tiene una nariz que me guste, digamos que todo lo demás queda en un segundo plano. Y en la nariz, lo que a mí me... me llama después a ver una cosa y ya conocer a la, a la moza en cuestión y bueno pues porque tienen otros aspectos que te llamen ¿eh? la atención o, o que o que todo lo contrario y que por muy guapa que sea la nariz pues no ya dios que la aguante eso también puede pasar guapamente pero bueno quieras que no el primer contacto la primera impresión pues normalmente es física no siempre ahora que estoy pensando lo que hago en la mar porque Ahí tengo la experiencia de, de, de emociones, bueno, de personas en general que, que ya desde el momento que les conozco me dan o bueno un mal rollo. ¿eh? Voy a tener mandagobos que creer en esa tontería que, que decía una profesora que yo tuve una vez que estaba como una puta cabra. Bueno, le han empezado a decirnos que les piedras falaben y. que si lo dices metafóricamente está bien, pero bueno. O incluso si lo crees está bien. A mí cualquier creencia me, me parece aceptable. Siempre que le, la pongas un poquillín en cuestión, la critiques ¿m? un poco, me parece a mí que deben que que hacerse las cosas así, no, no creeles ¿eh? a, a pies juntillas ahí en, en sin más. Eh, decíanos que, que que la cuestión ya era que cuando tú a otra persona y te acercabas mucho a ella, que como todos tenemos un aura, Que, que esas dos horas pueden resonar ¿eh? o pueden chocar y que si las horas no resuenen, que no resuenen, no quieren nada que hacer. Bueno, no sé, ¿no? yo no creo que ese sea el, el tipo de explicación porque yo pese a, a, a no rechazar nada de mano, eh, yo sigo siendo seguidor de Guillermo de Ockham ¿eh? y aquel principio de Ockham, de, de, llamado la navaja de Ockham, el principio de parsimonia, ¿eh? intentarada donde haya una causa próxima non de explicarles cosas por causa joder, si puedes con les cosas que más o menos digamos que por sentido común o por demostración científica si puedes con esa serie de cosas. ...de explicar un fenómeno... ...como por ejemplo el, el fecho de que una persona... ...te queja bien o mal de mano... ...pues oye, primero puedes explicarlo por... ...bueno, pues falla y de esta manera... ...que por la, el mi del personal... Eh, ...ya más o menos asumo... ...que el tipo de personas que yo conozco... ...que faina así, no... ...pues que son de una determinada manera... ...que me gusta o no me gusta... ¿Mm? ...por ejemplo, pues es una, una de explicación... pues ya más rápido eh, de explicarlo por ahí, que yo creo que, que tener que elaborar toda una teoría de la y decir, ¿dónde está la obra? ¿y qué es la exactamente? ¿y qué la genera ¿y de qué está fecha? Y, no sé si me entendéis, que ya es bastante más complicado. Yo soy de buscar la causa sencilla pero mío, mí, Guillermo de Oca, sigue siendo un referente en ese aspecto, que no sé más nada de Guillermo de Oca, que la lo del principio de parsimonia ¿eh? sí ¿eh? Sabía más cosas. Eh, yo creo que Yo creo que, que precisamente en la, la clase de filosofía estudié alguna cosina más sobre el pensamiento de, de Guillermo de Oca, pero ahora mismo ya no me acuerdo. De lo único que me acuerdo de, de, de Guillermo de Oca, y de lo de la Navalla, ¿eh? la Navalla de Oca, en el, el principio de parsimonia, Ay, que el otro día todavía me manda juegos. ¿eh? ahora ya de viejo llegué en un sitio porque coño, el principio de parsimonia también se llamaba la Navalla. ¿Eh? no tenía puta idea, toda la vida llamándola Navalla de Ocamp, pero nunca me molesté en saber por qué se llamaba Navalla de Ocamp. y igual porque ahora no me acuerdo tampoco, no sé por qué era pero bueno, en fin, <ríe> eso, acuérdame de eso y de otra cosa que también nos contaron de aquella que posiblemente el personaje de, de Guillermo de Baskerville ¿eh? de la novela de Humberto Eco, El, el nombre de la rosa Eh, los que la hieres, o los que vieres la película eh, el personaje que interpreta eh, sin Coneydy eh, el personaje de sin está interpretando a Guillermo de de Baskerville que posiblemente sería un alter ego literario que tomó que tomó Humberto de, que creó Humberto Eco basándose en, en Guillermo de Oca ya veis, ¿eh? pues es, bueno, ah, un, un día y después cuando leí la novela, pues con lo poco que yo sabía, ¿eh? Eh, que ahora ya os digo que no me acuerdo prácticamente de nada más que del principio de parsimonia, con lo poco que yo sabía dije, ah, pues mira, es verdad, igual va a ser, va a ser cierto esto, esto que, esto que dice, ¿eh? esto que did. Pero bueno, oye, pues en fin, ¿eh? que, que, ya os digo que, que yo prefiero el principio de Ocan que, que no pensar en En les, en les aures, porque entonces hay un problema complicadísimo. Que otros me dirán, no, pues lo que tienes que hacer y es sencillamente eh, no complicate... digo, bueno, anda, pues vale, para mí gusta, me complica, que vamos a que vamos a hacer. Mira, imaginemos que yo fuera una persona sencilla eh, que, que no reflexionase, no se comiese el tarro y tal. Vaya mierda de programa que te que iba a hacer, ¿no? Porque este programa que lleva básicamente, pues, ala, venga, y dale, dale, dale a la venga, ahí dale, darle la parpayuela comiéndome el tarro y contando cosas que no tienen mucho sentido. Hay, hay muchos que, que sienten este programa y que dicen, madre de Dios, chaval, pero vas a la olla mogollón, no centres, fales ahí de cosas muy raras. Bueno, sí, anedonia y asina, ¿eh? y asina, anedonia y asina, y pese a todo, ¿eh? Pese a todo, pues prefiero la, la simplicidad, la parsimonia, que la complicación esa de tal. ¿Eh? Sí, es curioso, no sé exactamente por qué será, pero sí, sí que a veces hay, hay mocines que, que, que me atraen en, en, sin necesidad de que tengan una, una nariz de estos de pestoses deliciosos. aunque bueno pues tengo que reconocer que cuando veo una narices pues oye yo en fin que íbamos a que íbamos a les narices oye todo tiré y otra cosa, me tiran meles narices yo, yo soy de, de narices la peña piensa que, que que lleve cachondeo esto eh pero lleve es totalmente verdad joder sí. vamos, joder Y bueno, aunque hoy el, el programa en un, fue muy, muy largo, ¿eh? fue más bien corto, porque oye, pues que tengo hora y 22, joder, que, que corto, y eh, que corto se hizo esta, esta noche, ¿eh? Pero bueno, todavía allí hay, todavía hay, hay algo comparado con, con algunos de los de los programas que, que se fan en esta radio, con la gran mayoría. ¿eh? Yo estoy aquí, dale que te pego, y nunca yo y claro, fue, fue ese me, me corto. Yo si tengo que restringirme como bueno, como alentamos cuando empezó Anedonia, que ya era un programa de una hora, madre de Dios, iba a pasar muy mal, si ahora tengo una hora nada más aquí para pa contar cosas, ¿eh? la verdad es que iba a pasar mal. entonces ya bueno por eso por lo menos hasta les hasta las 12 eh, tengo lo yo acotado para mí ¿eh? tengo lo yo acotado para mí para oye pa tener casi dos horas por lo menos de dar la porpayuela aquí eh, aunque bueno ahora en realidad el programa que viene a continuación ni siquiera empieza a las 12 empieza a las 1 de la mañana que por cierto y un programa que recomiendo mucho mucho mucho eh, Me encanta, o sea, no puedo decir que me gusta, tengo que decir que me encanta. Me encanta eh, yo un programa, no, a ver, yo iba a decir, yo un programa que ya se hizo aquí, no se hizo aquí exactamente ese programa, pero la misma persona pues hizo, hizo otro, otro programa eh, hay uno, hasta hay unos meses que supuestamente ya de cine. ¿eh? Este programa supuestamente ya de cine, estamos hablando de, de pasión de cine. que antes ya era eh, un programa muy parecido que ya era sesión continua ahora ahora está haciendo esta misma persona otro programa que, que se llama pasión de cine que de momento me parece que lleva cuatro creo que son cuatro creo que son eh, en esta nueva en esta nueva etapa y son prestosísimos son prestosísimos voy a deciros por una cosa a ver no es el único programa de cine que hay ahora mismo en, en Radio Cuca Eh, aunque bueno, hay otros programas como Domingo de Ramos o, o, o La Ley de la calle, que de hecho vez en cuando también comenten películas, eh, y algún otro de haber por ahí, eh, digamos que hay dos programas que son, eh, que están específicamente o supuestamente específicamente, dedicados al cine. Eh, uno y este que os digo, de pasión de cine, y otro Y uno que se llama eh, Mancine por favor. Hay una gran diferencia entre los dos. ¿eh? Los dos están fechos por dos personas que, que, que se ve que, que ellos apasionan al el cine, que controlen de cine lo que nunca he escrito. ¿eh? De verdad os lo digo, si sois de algunos de los que sentís sanadonía, sois también aficionados al, al cine, ¿eh? al séptimo arte, ¿eh? Sentí estos programas porque de verdad que, que vale la pena. ¿eh? La putada y que ahora, cuando man cine, mierda, Ay, bueno, no me acuerdo, joder, no pasa nada. Miráislo en nuestra web y, y miráis ahí la, la parrilla de programación y al contrario, el de pasión de no cine la faena y que llegue a la una de la mañana y, y mismo a mí que me encanta... no soy ya no soy escucharlo un directo una vez puseme un poqueñín pero nada enseguida tuve que parar porque de verdad que non puedo con ello y lle muy tarde José, tengo mucho sueño y mañana arriba tengo que madrugar o sea que mañana esta noche seguro que nun siento un directo pasión de cine pero bueno siempre podéis descargarlo este rapaz guarda los programas en archivo.org y podéis descargarlos de ahí Decíamos que hay una diferencia muy grande entre estos dos programas de cine. Eh, la diferencia es que eh, los dos, pese a que los dos están fechos por personas que se ve que, que tan apasionadas por, por el cine, eh, el de Mancine, por favor, digamos que un programa que falla un apasionado por el cine y que lleva que lo sientan también apasionados por el cine. Quiero decir, a mí, por ejemplo, yo soy una persona que no soy precisamente lo que se dice un apasionado del cine. Cada vez, según voy haciéndome más bello, soy más más repugnante para el cine. ¿eh? Para que yo vea una película entera, no me estoy exagerando, y es verdad. Para que yo vea una película entera, es dificilísimo, ¿eh? No, no soy a verles no soy a verles no me motiva ninguna película, no sé, pongo a verles y, y corto las enseguida porque no me motiva. Digo, ya ah, están dos horas aquí viendo esto, ¿para qué? ¿Eh? Ah, si voy, por ejemplo, al cine y diferente, en el cine disfruto más de las películas, pero en casa como que no soy, a, no soy a ver películas, no soy a ver películas. Entonces a mí ese, ese programa que lleva a apasionados del cine, pues digamos que no me llama tanto. Por embargo, este otro, de pasión de cine, yo siempre lo definí, ya definí al anterior de una manera, que el programa de cine, para los que no nos presten los programas de cine, porque de verdad, que pone un gustante el cine, o bueno, por lo menos a mí, no me, no me apasiona el cine, por embargo, siento este programa y gustame la de Dios. Porque yo creo que pese a... a a tener su base y su, su cuerpo, digamos, en el cine, eh, fala de muchas otras cosas relacionadas, a lo mejor sí, con, con la película, porque normalmente trata una una película cada cada vez, cada, cada programa, una película diferente, y, y, y trata muchas otras cosas, hombre, cosas a lo mejor de historia, a lo mayor, por ejemplo, ayer tuve sintiendo un podcast de tiene de una peli que se que se llama La legión de los hombres sin alma, de Bela Lugosi y, y coño pues pues contaba un montón de cosas sobre porque la peli está llena allí, allí de zombies, pero de zombies de verdad ¿eh? de, de esos de del Haití y tal no no de los del Walking Dead y fijaos cómo es que no me atraen nada pero bueno pues contaba lo que allí, en qué consiste la zombificación y cosas de, de historia y de opa, muy interesante coño Y yo estaba sintiendo otro que me quedó en su día, ese día intenté sentir un directo, pero fin capaz, uno de, del exorcista, ¿eh? Y contaba, hombre, pues, cuenta la historia y cuenta, fala del libro y, y del escritor, y bueno, pues, que son cosas interesantes. A mí por lo menos gústame, ¿eh? Porque además, como ya sabéis que, que yo soy del, de, la, de la radio falada, ¿eh? A mí no me gusta el cine, no me engancha, pero la radio sí. La radio me gustaba mucho y la radio, la radio engancha me engancha me mucho. Y si hay radio falada, que no sea musical, que la musical gusta me gusta menos, eh, me engancha enseguida, me engancha enseguida. Eh, por eso bueno, pues otras veces veis que recomendé programas como La Espada de Damocles, que también otro programa largo, eh, si también, eh, si rapaz pegase también un par de, un par de orines, por lo menos, contando cosas, cosas con mucha más coherencia que yo, eh. a mí va pues, la pinza, este ipad que tuvo toda la semana preparándolo y, y, sabe exactamente lo que tiene que decir en cada, en cada momento, que agradece, eh, agradece, y bueno, pues hoy recomiendo vos este y otro, que, que bueno, pues que está muy bien también, y que también, Y mucha palabra y poca música, que lle, que es lo que a mí lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta en la radio. Y bueno, pues con esto me temo que vamos a ir. ¿Eh? Vamos a ir terminando. Eh, hoy no salió un programa a largo. Bueno, tampoco salió un programa a corto. Al final, oye, pues una, una, una hora y media de, de programa no tuvo mal, ¿eh? no tuvo no nada mal. Eh, voy a despedirme, eh, eso sí, ¿m? aunque hoy tenga un poco de buen rollo y he puesto una canción buen rollista, eh, que, que no me gusta Fuku, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, como, como ya digo siempre, eh, este programa fuego yo y fue golos para mí, por lo que me parece, eh, ¿no? oye, que me parece a mí que llevo lo, lo, más, lo más razonable para hacerlo, pa hacerlo de esta manera, ¿no? <ríe> claro. Y venga, pues una noche más, como como todas las noches de, de jueves, pues ya sabéis lo que, lo que os tengo que decir a todos. Muchas gracias por estar ahí, hombre. Muchas gracias por estar en el chat, por estar en el 107.3, por estar en la www.radiocuca.org. Muchas gracias por portar al otro yao. Eh, sigo flipando por que os guste esto, pero yo encantado de que os preste y... Ya sabéis que quiero teneros aquí las semana que viene y las demás hermanas. Y para eso fa falta una cosa fundamental: que llegue, ya lo sabéis, que llegue en un de Seis Coller, que en un bus Collan. ¡Eres un canijo pero ¡Sabes aquí a la vida! Das y que todo lo que te han contado, Que te ha hecho tragar en el colegio el señor Maestro.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 Darle el espinazo, darle conazo, besar su mano, honrar su sabio y que, que Dios le salve. Por eso nunca conviene olvidarse de nadie ni hacer memoria. E intentar averiguar la verdadera historia. Y cuanto más arriba y, y más atrás. atrás mira y verás, y verás cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo cambia de chaqueta.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 Dascoverla. Estás padeciendo una náusea constante. Tragarte siempre los mismos frondes, sin girar, sin parar. Encima de un pedrusco que ha dado ya demasiadas vueltas, demasiadas veces en el mismo sitio. En el mismo eje. Y Ya lo has comprobado. A cada tropiezo le sigue un palo. Nada sirve para nada.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 Que no, te coja. Que no, que no, te Que no, que no, te Que no, que no, que no te